Es natural recuperar lo abandonado Volver por la senda de la emoción Abandonar el interés Para interesarnos por el corazón Esas y otras muchas cosas Se propone Luz Cabás en su nueva novela En su nueva obra se titula El latido de la tierra La autora de Palmeras eh, en la nieve ha vuelto, insisto, tiene nueva novela, se titula El latido de la tierra. Y está aquí en nuestro programa en la Rosa de Ventos, eh, Luz, eh, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches Bruno, encantada de estar de nuevo contigo y con Silvia Buenas noches que, buenas por noches. cierto, esta música, bueno, eh, la, la música de este estilo nos hace recuperar un poco las emociones Es un libro de emociones, eh, todo tu trabajo es de emociones Pero esta música nos habla mucho de eso, ¿no? Sí, sí, la verdad es que cuando he escuchado la canción que habías elegido para empezar, pues digo, mira qué atinado, ¿no? ¿Es claro, visual? es que tú hablas de eso. ¿Es, esto es el amor, es que es el amor? <risa> claro. Ay, difícil es difícil de responder. Sí, que... sí, mira, me, me ha salido una novela llena de amor, por muchas cosas, no qué solo bonito. el amor de pareja, sino el amor por la vida, por lo que hemos heredado, por lo, por lo anterior a nosotros, y por lo que pueda venir. Y recuperar lo abandonado, volver a lo natural, a la senda de la emoción, es un poco lo que propones en tu libro, en tu novela, eh, y lo haces eh, precisamente hablándonos desde Benasque, uno de los sitios eh, más hermosos de, yo iba a decir, de España, no, no, y que no de España, del planeta, ¿eh? <risa> Está mal que lo diga yo, pero la verdad es que es un lugar muy afortunado por la naturaleza, la verdad es que es espectacular, sí. Una naturaleza que estos días ha portado un poquito rarita con esa gota fría en el Levante, van seis eh, víctimas ¿Cómo sí. se está aportando el tiempo por ahí, por el norte, por el Pirineo? Este ha sido un verano muy raro un verano muy, muy, muy seco, ha llovido muy poco y estos días tampoco ha llovido mucho eh, son, es, es algo extraño, normalmente el Pirineo está siempre verde y este año la verdad es que ha estado excesivamente seco, pero es lo que pasa, es lo que tiene los extremos, ¿no? Al final revienta por algún lado, sí, la verdad es que es terrible lo que se escucha. Hay muchos eh, conceptos sobre los que hablar eh, en tu libro, hablaremos eh, de ellos, eh, pero uno de ellos eh, tiene que ver con recuperar eh, la naturaleza, volver a la naturaleza. Tú has eh, triunfado muchísimo con tus trabajos, muchísimo, el éxito ha sido enorme, y no te has ido ni a Madrid ni a Nueva York, y sigues ahí, <risa> sigues en Benazque. y y desde ahí se puede también triunfar, ¿no?, afortunadamente eh, las nuevas tecnologías han permitido que podamos trabajar en algunos trabajos como el mío ¿no? desde la distancia. Yo no sé, no sé si no fuese por internet, pues no sé si podría seguir aquí. En cualquier caso, lo mío fue una apuesta hace ya pues 12, 13 años. Eh, volvía de alguna manera a mi casa porque mis raíces están aquí, las de mi, la, mi familia paterna, Eh, la, de mi familia materna también están muy cerca, este también es el pueblo, el lugar de, de siempre de, de mi marido, entonces después de bastantes años en la ciudad decidimos venirnos a vivir aquí, no me he arrepentido, estoy encantada, pero creo que también me ayudó a tomar la decisión el hecho de poder, bueno, eso, de, de poder, no sé, seguir llevando una vida Eh, moderna a la vez, a pesar eh, de, de vivir en un entorno rural. Tú comentas eh, en tu libro, bueno, tu libro presenta un entorno natural, eh, la recuperación de una mansión para convertirla en una especie de eh, hotel rural. ¿Ese es el camino para recuperar esa España vaciada? ¿Convertir esos eh, lugares eh, maravillosos que existen en eh, lugares eh, que se puedan visitar? Bueno, ese es uno de los caminos, hay muchas otras opciones, es verdad que yo vivo en un lugar turístico, por lo tanto, eh, el turismo ha salvado a este valle de la desaparición, ¿no? Pero hay otros caminos, hay hay gente que está planteando otras formas de vida, de producción más artes artesanal, de recuperar una ganadería pues un poco como la de antes. No sé yo, yo creo que todo lo que suceda a partir de ahora en el mundo rural va a ser muy nuevo. Porque, claro, no tiene nada que ver con la vida que llevaron mis padres, por ejemplo. O sea, ese pasado es que ya ha desaparecido por completo. Todo, todo hasta, hasta el lenguaje, las herramientas que se empleaban, todo eso ya no existe. Este ahora alto. vamos a algo nuevo, a algo diferente. Que esa, gracias a, a casa Rural, es fantástico. Que alguien quiere fabricar mermeladas, genial. Que alguien quiere, eh, yo qué sé, solo vivir seis meses al año porque otros seis meses puede vivir en la ciudad porque está jubilado, pues pues muy bien. O sea, con tal de que eh, siga esto vivo, pues bueno, to todo es... Eh, no, no. Y, y además, Luz, cada vez más las mujeres están más, más implicadas, están también reivindicando no ese puesto de trabajo, porque anteriormente siempre han estado, pero desde toda la vida ayudando a los maridos, y ellas no podían tener no e esa pequeña pensión porque no estaban dadas ni de alta, y ahora cada vez más este movimiento... En las zonas rurales se está reivindicando y yo creo que eso le va a dar muchísima vida, porque además tú eres una de las personas que defiende más que no tiene que haber tanta diferencia. No son inferiores el mundo rural del mundo de ciudad, sino que tienen que convivir. Exactamente. Eh, yo creo que ya mmm, tenemos que olvidarnos de esas listas de ventajas y desventajas O, o aquella frase ¿no? de alabanza de la aldea y menosprecio de la corte, o al revés. ¿no? Yo creo que esto ya, ya, estas barreras ya se están borrando. Eh, tú puedes estar en un pueblo por la mañana, por la tarde estar de compras en la ciudad o haciendo gestiones y volver a tu casa, y llevar, no sé, estar al tanto de, del cine, de las lecturas. Llevamos una vida mmm, similar, sinceramente, quizás... Eh, ...el tiempo cunde un poquito más... ...por el tema de las distancias... ...dentro de la población... ...o sea, en, en Madrid, en Barcelona... ...en las grandes ciudades... ...cuesta muchísimo desplazarse... ...y aquí, pues bueno, tu vida diaria... ...es mucho más rápida... ...pero igual estás haciendo un montón de cosas... ...respecto de lo que has dicho de las mujeres... Eh, ...bueno, es que hasta eso ha cambiado tanto... ...porque claro, antes la vida en los pueblos... ...estaba directamente relacionada... ...al concepto de casa... ...y en la casa que tenías varias generaciones... ...de hombres, de mujeres, de niños... ...era, era otro contexto completamente diferente... Eh, ...yo desde luego no hubiese querido vivir... ...en el tiempo de mis abuelas... ...lo digo así de claro... ...me gusta mucho esa parte... Eh, ...que todos tenemos un tanto idealizada... ...de la vida en comunidad, ¿no?, de tanta gente dentro de una casa, pero desde luego si en algo ha cambiado el mundo a mejor y también el, el mundo rural es eh, para las mujeres, ¿no?, en cuanto a los trabajos físicos que tenían que realizar y en cuanto a su consideración. En eso hemos ido a mejor y se sigue trabajando. Hay también eh, otras personas, no yo, pero conozco eh, escritora, o todo, hay otra escritora, María Sánchez, que es veterinaria, que trabaja en el entorno rural y que ella además hace una defensa Eh, explícita y clara y firme sobre el rol de la mujer en el mundo rural y del amor porque es muy importante tu <risa> libro, ¿no? Sí, bueno, en realidad es una historia, eh, sí, es una historia de amor, de amistad, es una reflexión sobre el transcurso del tiempo, es una Eh, también es una novela generacional una especie de pequeño homenaje a, a mi generación que ha visto esta transformación ¿no? de, de, de, de padres que dejaron el campo y se fueron a vivir a poblaciones eh, más grandes en busca de una vida mejor y es también una pues sí un, un homenaje también al mundo rural es decir, a esta relación que estas personas como yo que hemos vivido un poco eh, pues eh, de manera tangencial lo que para nuestros padres fue tan esencial pues bueno Todo eso es lo que está en, en, en la novela. sí Es una novela muy eh, compleja porque plantea muchos temas, se lee muy sencilla pero tiene eh, muchos mensajes y muchos lugares comunes identificables por muchos lectores y yo creo que sí que es una novela muy especial porque el amor, como comentabas tú ahora Bruno, se refiere no solo al amor de una pareja, o a una si quieres llamarlo una otra oportunidad a mitad de la vida de la protagonista sino que tiene que ver también con algo mucho más importante y por eso para mí es una novela muy muy romántica porque es eh, la comprensión del individuo de uno mismo y el amarte a ti mismo a todo lo que tú eres que eres la suma del pasado Y, y, y, y bueno y, y, y, y la suma del pasado y la incertidumbre de qué seré yo en el futuro y, bueno pues y, y, y, y lo importante que, que es y, y, y lo, lo cuentes un poco en el libro lo importante es, que es amarse sobre todo dando importancia a lo que siente uno, no al que dirán eh, porque en el tema del amor en el tema de los sentimientos lo importante es lo que uno siente fundamentalmente lo que uno siente lo que dice nosotros, bueno pues puede haber eh, celos, puede haber envidia, puede haber admiración, pero lo importante es lo que siente uno. Pues eso para mí es, es la frase, y esto nos cuesta muchas veces eh, entenderlo o entendernos, cuesta mucho llegar a ese punto, de decir quién soy yo, soy lo que he heredado, pero también tengo que reflexionar sobre lo que he heredado para encontrar mi propio camino. Y cuando comprendes eso parece que todo resulta más fácil por eso digo que es como el amor en mayúsculas porque es un amor muy amplio y que abarca todo. ¿no? Reivindicarte a ti mismo porque es cierto sí. que, que esos pasos no, a veces de, de, de a lo mejor que parece un poco abismo unos cambios bruscos de, en, cuando llegas a una determinada edad es uh -huh. como que te da, te da miedo ¿no? como que no sabes muy bien si, si estás acertando no, pero al final es el camino evolutivo que tenemos que tener todos Claro, mira, hay una frase que a, a mí siempre me, bueno, cuando la escucho, me pongo hasta un poquito nerviosa, que es la frase eh, tópica de sé tú mismo. Digo, muy bien, sé tú mismo. cada Uno sabe los líos que tiene y los problemas que tiene. Es que, que, es que, es que a veces resulta muy difícil ser tú mismo. En la novela, a, a la protagonista Alira le cuesta mucho ser ella misma por la losa que ha heredado por la herencia que tiene. Por las es, mochilas por... que llevamos a veces. Claro, ¿verdad? que por un lado es un orgullo para ella, pero por otro lado es una terrible carga. Entonces, hasta que no aprende a, a llevar esa carga de una manera eh, asimilada a su forma de ser, no puede ser libre de ninguna de las maneras. Y esto se puede entender a nivel individual, pero también como sociedad. Entonces, yo creo que eh, parte de la novela también dice, a ver, que como individu individuo y como sociedad perdemos la ilusión, mmm, tenemos mal futuro. Entonces, es algo que no se puede perder. La protagonista comprende que el verdadero envejecimiento llega no no por culpa del paso del tiempo, sino por la pérdida de ilusión. Yo creo que esto es un mensaje muy bonito de la novela, y que hace que, pare que aunque sea una novela que habla del, del transcurso del tiempo, incluso de la decrepitud, pues deja una puerta abierta a la esperanza y deja una puerta abierta a la esperanza tú has sido alcaldesa de Benazquez durante un tiempo eh, el mundo de la política o el mundo de la política está tan burocratizado nos ha metido tanto en eso eh, que hace imposible que se sea uno mismo que se recupere lo vaciado eh, que eh, lo que ha construido, lo que se ha tardado tantos años en construir eh, sea tan fácil de destruir Eh, una idea muy romántica es la pelea entre el individuo y la sociedad. Eh, esto también aparece en, en la novela. Eh, realmente a veces tengo la sensación de que la política en vez de ayudar a solucionar problemas lo que hace es mm, complicarlos más todavía, lo digo con toda sinceridad. Eh, hay leyes hechas en la ciudad que no se pueden comprender en el campo, porque quien la hace en un despacho no tiene ni idea de cuál es la realidad eh rural, eso por un lado. Y por otro lado, en términos más generales, hablando de la ilusión que comentaba hace un momento, cuando desde los estamentos políticos vemos tanto lío, y tanto tanta agresividad sinceramente, es que yo he llegado a este punto de mi vida, en que ya lo digo así es que se transmite agresividad y la agresividad es contagiosa y tú has sido valiente ¿eh? siendo alcaldesa, porque en las zonas rurales se focaliza muchísimo, y bueno, y en los pueblos pequeños se focaliza muchísimo y claro, tienes al alcalde constantemente para preguntarle, para comentarle, o sea, que es que no tienes descanso, estás full time, constantemente ¿no? en el en el cargo. Sí, sí es cierto, pero es verdad que eh, yo fui alcaldesa de un municipio pequeño, o sea, que yo creo que hay cosas que son extrapolables y comparables, pero otras no. Eh yo lo recuerdo como un orgullo de haber sido alcaldesa de, de mi municipio y es verdad que es que es complejo porque de repente eres experto en todo, desde tuberías de agua hasta cultura, bueno, pues eres experto de todo. Yo me refería quizás más a Ah, a ver la política local afecta a tu municipio, uh -huh. pero la política nacional afecta eh, a tu municipio y a la forma de relacionarse las personas, y esa, esa es un poquito mi, mi crítica hacia la política. Ahora, nueva novela, insistimos, el latido de la tierra se titula así, en Editorial Planeta, publicaste hace unos años el libro Palmeras en la nieve, fue un éxito espectacular, pocos éxitos se recuerdan como aquel. ¿Qué cambió en tu vida eh, a partir de la publicación de ese libro? El gran cambio que supuso Palmeras fue que me permitió poder dedicarme a escribir, y esto es algo por lo que siempre le estaré profundamente agradecida. Me lo ocurre muchísimo, lo sé, me costó muchísimo. Pero la tenía que escribir y gracias a Palmeras estoy aquí hoy. Entonces, es que la luz eh, escritora existe por Palmeras. Mm. Yo, vamos, a mí me encantó mucho más tu novela que la película, aunque sea demagogo el tema, pero la verdad es que, que sí, porque lo transmites todo muchísimo mejor tal cual lo cuentas, y, y en esta pues pasa tres, tres cuartos de lo mismo. Y a mí me gustaría comentar que, que has cogido el género policiaco para hacer también un poquito eh, crítica social, ¿verdad? Uh -huh. La verdad es que cuando eh, estaba con los primeros esquemas de la novela, tenía muy claro que, que, que quería que hubiera una. disrupción temporal, por un lado, o sea, la estructura de la novela, pues eso en seis meses va hacia adelante y hacia atrás y a su vez vamos hacia atrás en el tiempo, en los recuerdos de, de los personajes, sobre todo de su juventud. Eh, yo pensaba todos cuando en nuestro día a día siempre eh, pensamos, bueno, lo que estamos haciendo y de repente tenemos mensajes eh, del pasado, eh, recuerdos, que igual de hace 30 años, hace 40, y luego si con tus cosas y luego te viene un... ...no sé, un pálpito de cómo será el futuro... ...entonces quería a nivel textual vivir esta disrupción temporal... ...y así crear también un poco de, de, de, de ansiedad... ...porque es un poco reflejo de los tiempos... ...entonces se me ocurrió que para también transmitir esta intriga... ...ansiedad, inseguridad y miedo... ...me resultaba muy útil el género policíaco... ...y así podía plantear una doble búsqueda... ...la búsqueda por un lado de la policía... ...en este caso una subteniente de la Guardia Civil de qué ha pasado y quién es el culpable y por otro lado la búsqueda más íntima y personal de la protagonista también de otros personajes pero sobre todo de la protagonista y para eso me di cuenta que el género que me iba muy muy muy bien aunque yo nunca lo había intentado era el género policíaco y sobre todo porque eh, realmente el, el buen género policíaco siempre tiene además Eh, no solo es el haber que ha pasado y quién es el asesino o la asesina, sino un, un, como bien dices, sería una crítica social y me servía un poco para pues eso, para que fuese un poquito cañera también la novela. El latido de la tierra así se titula el libro y yo tengo un pálpito, Luz, cabal eh, <risa> El pálpito es ahí que va a ser un exitazo, eh, Porque tiene todos los elementos importantes y sobre todo está hecha desde el corazón eh Yo me quedo con lo último que acabas de decir, yo creo que es una novela certera, hay mucha verdad en esta novela y hay muchos lugares comunes de muchas personas como yo y yo creo que soy lector, yo soy muy lectora, no me gusta mucho leer y enseguida capto cuando hay, hay pues eso, una, un nivel de intensidad eh, por parte del escritor especial. Yo, ahora, de todas maneras, esto estaría en manos de los lectores. <ríe> Luz Gavase, muchísimas gracias un por placer. estar con nosotros. Un placer. Pues buenas noches, muchas gracias y un besito desde las montañas del Píneo. <ríe> gracias a <ríe> ti. Adiós, besos. Adiós, adiós.